Nos movemos. Nos movemos. Nos movemos. Nos movemos. Nos movemos para quedarnos. El pasajero en seco. 2014, ...la novena edición del Pasajero en Seco... ...y empezamos el año con ganas de que nos escuchéis... ...y de hablaros, queremos hablar con vosotros... ...el pasajero vuelve en Año Nuevo. Y después del, del capricho desbarre navideño... ...que nos permitimos en diciembre... ...que nos lo pasamos estupendamente... Los primeros. Nosotros esperamos que también os haya gustado tanto y os hayáis echado algunas risas, porque aquí nos lo pasamos en el estudio como niños. ¿Y qué tal tenemos que repetir? Eh, sí, lo haremos, <risa> lo haremos. Estos desbarres yo creo que son como muy catárticos vienen muy bien, ¿no, Capi? Sí, ¿sí? ¿sí? sobre, pero... sobre todo catárticos. Catárticos. <risa> Oye, pero la próxima quiero estar yo ya, ¿eh? Ah, bueno, si te vas de vacaciones. ¿Te vas de vacaciones? Lo siento, Leo, no va a ser posible. ¡Ah! Y nos fuimos con desbarre, pero empezamos con lo que nos caracteriza, que es un programa serio, un programa comprometido, un programa que intenta que el centro social seco llegue a todos los oídos y a todos los corazones, porque para eso estamos con las puertas abiertas desde Agua Sol Radio en el Centro Social Seco. <risa> Y por eso, porque queríamos recordaros eh, que bueno, que secanamente y pasajeramente seguimos pegados a, vuestra, a vuestro buzón, a vuestra tienda de comestibles, a vuestra tienda de zapatos, al pendedor de la esquina, a donde están los trocitos en el barrio. Y para eso vamos a empezar con Leo, ya sabéis, su sección habitual, nos trae cosas más generales, pero vamos a hacer una serie de mini denuncias específicas de aquí, Pacífico y Adelfas. El trocito de seco hoy viene representado por las tricoteantes. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto suena un poco trabalenguas, pero no, existe un grupo de tricoteantes. Peces de tricoteantes. ¿Tres veces? Dos. Dos. ¿Con dos va a valer? Venga, va. Pues eh, nos lo van a explicar mejor ellas, pero hoy tenemos con nosotros a Pilar. Hola, Pilar. Hola, buenas tardes. Y hola, Ida. Hola, ¿qué tal? Que nos contarán qué es lo que hacen con sus agujitas... Los veranos, los inviernos, a tejer. Y bueno, estas mini denuncias no son más que unas pocas de todas las que queremos hacer. Porque como ya os dijimos en su día, queremos ser la voz... Queremos que a través de nosotros se puedan enterar de cosas que os parezcan necesarias que se digan y para eso escribidnos por favor no lo dudéis a elpasajeroenseco@agorasolradio.org En Facebook y en Twitter, El Pasajero en Seco. Las vacaciones, ¿qué tal las vacaciones? Morrazo De lujo, de lujo Ah, oh, qué envidia! Bueno, fíjate cómo estoy todavía Estás estupendo, todavía me sé qué rabia lo que me da, es envidia pura un poquito fónica. Sí, un poquito bastante, pero bueno, voy a procurar sacar esto adelante Oye, como es mi obligación Ahí, ahí, ahí Y ya está Con mucha dignidad, ¿verdad? Con, Con mucha vendida. profesionalidad, yo Estupendo, pues ¿qué nos traes? A ver, sí. cuéntanos Pues mira, eh, bueno, de leer nada Esta vez no, no, no, porque he pensado que, que bueno, que con el resacón que tenía yo me imagino que casi todo el mundo estaba por el estilo. Entonces todo ha sido eh, solo para ver exposiciones y andar y pasear. Ya me parezco a Antonio Colino. Todo <risa> no se pega en bueno, la hermosura, rubia, tú eras. <risa> Bueno, mira, he visto una exposición en la tabacalera de fotografía que está bastante bien, uh -huh. porque es, son fotografías que te recorre Madrid, pues como muy deteriorada, o sea, a sí. todos los rincones. Pero lo bonito, lo, lo más deteriorado de Madrid, está bastante interesante. Y luego a la vez tienen un taller de fotografía también, que lo imparten todos los martes eh, de 18 a 20 horas. O sea que uh -huh. puede asistir todo el mundo que quiera y es gratuito. Bueno, ¿eh? horario, sí. sí. Uh -huh. Luego para los infantiles. En la Casa Encendida está todavía el sábado 25 de enero y domingo 26 por la mañana. Todavía hay bastantes actividades durante todo el día para los niños, ¿eh? uh -huh. para los peques. Uh -huh. Y bueno, yo creo hay también un poco de música clásica, ¿eh? para el que quiera todavía relajarse más, en el Museo Lázaro Galeano, que yo he asistido un par de veces a ellos y uh -huh. bueno, no hay demasiada gente. Sí. ¿eh? Sí, está, son objetivos principales para dar a conocer el, la trayectoria de los que, los jóvenes que están terminando su carrera musical. Uh -huh. Y la verdad es que está bastante bien. ¿eh? O sea, ¿Y por dónde cae? Y así el, se, fomenta, el... se fomenta. Pues mira, esto está. Hoy eh, mira, se me ha olvidado. Uy, bueno, no pasa nada. Bueno, pues que busquen en Google, ¿no? Exactamente. Busquen es que busquen en Google. Que además, oye, los chicos esto se les da muy bien buscar. Sí, no hay ningún fíjate. problema ya para averiguar ah, no, estas cosas. No, no, no, no. Pues oye, no lo sé, porque fíjate, me ha apuntado aquí la, la. Pero la foto es música. bonita, tiene un jardín súper chulo. <risa> la verdad es que sí, la, la verdad es que sí. Y, y, te y la, lo preguntaba porque me suena, ¿eh? No por jorobar. ¿Ha salido? Pilar? No, no ha sido una ¿no? vez aquí. Pues sí, a ti que te gusta la música, pues te, te gustará. Va prestando atención. Ah, vale, vale. Bueno, y de momento. Un poco de actividades así ya del exterior, ahora vamos uh -huh. al interior, Muy bien. a nuestro centro social seco. Eso, perfecto. Eh, la asociación Pinos, que está ubicada dentro del centro social seco, claro eh, organiza un paseo de senderismo uh -huh. eh, por, la, eh, por la falda de la Peñota, sí. eh, que está en Cercedilla. Uh -huh. eh, vamos, a hacer, vamos a ir en tren, Muy todo bien. el que quiera ir. Ya se ha hecho una pequeña publicidad por el barrio, también uh -huh. se dijo el otro día en la asamblea. Y se sale desde la estación de Atocha, el tren de cercanías, a las 8.45. Muy bien. Ahí todo el mundo tiene que estar ahí si quiere ir, porque a las 8 -5, 9 menos 5, perdón, sale sí. el tren. Uh -huh. sí, y se llega a Cercedilla a las 10 y 20. Uh -huh. Solamente se requiere, de momento es gratis, <risa> sí. eh, gratis, solamente se requiere eh, calzado cómodo. ropa cómoda, bocadillo y, muy importante, también agua. ¿eh? Uh -huh, y perfecto. voy a dar un teléfono de contacto, uh -huh. porque si tienen alguna duda las personas que lo están escuchando y no me han entendido bien, el teléfono es 615-389-536. Y el monitor se llama Miguel. Perfecto, o sea que si alguien, pues, por lo que sea, tiene alguna cosita de consultar. Exactamente, se puede dirigir ahí. ¿Vale? Y siguiendo también con la Asociación de los Pinos, eh, se hizo una asamblea el viernes pasado, por cierto con bastante éxito, para dar a conocer un poco lo que hace la asociación aquí en el barrio. Y como un compañero mío, la verdad lo explicó fenomenal para las personas que, que estaban dentro de la asamblea, Yo solamente me he permitido coger un trocito de aquí, otro trocito de allá y hacer un pequeño relato. Estupendo. ¿Del por qué merece la pena que nos asociemos? Pues mira, muy apropiado. Vale. Porque los últimos que escucharan, o sea, la gente que escuchó solamente el último programa tiene una, una visión de nosotros bastante, bastante disparatada. Así claro, que no Esto extraño, es que va a recolocar a la imagen, audiencia, al claro, oyente, en lo que con realmente Con la imagen hacemos. que habéis dado, no me extraña. <risas> bueno, pues dice, ¿por qué nos asociamos? Porque resulta una herramienta con la que se puede hacer de todo. Trabajar en aquello que crees importante. Te relacionas con gente nueva y a menudo interesante. Aprendes a trabajar en grupo. Te sirve de puente entre lo que conoces y lo que te espera. Aprendes a relacionarte con las administraciones, obteniendo de ellas lo que te corresponde y a veces lo que necesitas. En definitiva, aprendes cosas que no van a enseñarte en ningún otro lado. Los retos asociativos son apasionantes y todos podemos tener un papel en la película. ¿Quién se apunta? Ya, yo, ya, yo, ya, yo, ya, ¿qué más, qué más, qué más? Entonces, todos los calles ya apuntados, claro, estamos ya más. Estación estamos... de vecinos, los pinos, retiro Sur. Exactamente. Ola. Estamos más que apuntados, ya, más que pillados, ya. ¿Cuándo son vuestras reuniones de todas formas? Eh, pues mira, son todos los eh, dos domingos de mes. Eh, o sea, alternos, cada 15 días alternos, cada 15 días sí, cada 15 días alternos los domingos al mes y cuándo sería nuevo, la próxima y so, es de 6, eh, nos es, son bueno no perdón perdón mejor siete y media uh -huh. siete y media porque no solemos ser muy puntuales ah, muy bien, porque pues, es domingo y claro tampoco también es un poco sacrificio sí. pero bueno es esta Siete y media, y la próxima eh, ha sido este domingo, ¿Sí? o sea que sería dentro de del domingo que viene no, al siguiente al sí. Al siguiente, Eso perfecto. Es. Muy bien, pues ya sabéis. Vale, todo el que quiera enterarse, aquí estamos. Os contarán cosas. Venga, muy bien. Venga, muy bien. venga. venga. hasta luego. Valeo. Hasta luego, Leo. Vamos entonces al espacio de seco con nuestras dos invitadas, Aida y Pilar, Pilar y Aida. Bueno, chicas, a ver, contadnos que porque nos hemos quedado un poco, ¿qué es eso de los, los tricoteantes? Pues mira, somos un grupo de, un grupo de gente que, que tricotamos. <risa> tricotamos, tricotamos, pues todo lo que se puede tricotar. <risa> o sea, prendas, mantas, o sea, no es que... Pero todas ya hemos hecho algo. Eh. Bueno, espero, creo gorros, que no he acabado patucos, bufandas, Oye, qué variedad, Y, y, y todas, ¿Mm? Que ¿Qué variedad? Pues sí, los sí, sí, además todas es difícil, ¿no? Por por primera vez. Bueno, ¿Sí? las más mayores no, no por primera vez, pero uh -huh. porque es que además mmm, bueno, esto empezó en el surgió en el en el huerto. Ajá. en nuestro huerto maravilloso, nuestro sí. huerto urbano, de Adelfas, es que bueno. está más bonito cada día está además. ¿eh? Y entonces allí, pues en, en verano, que nos reunimos, <risa> nos reunimos así alguna tarde, alguna... y es muy agradable, pues no sé aquí en alguna de nosotras. Yo creo que fui yo, porque las porque la, la gente más joven, pues no, no, pero ya sabes que las Las mayores, mayorcitas, pues vamos siempre con, el, ¿sabes? Con el, con la labor. Sí. <risa> con la labor en el bolso. Eso claro. me suena bien muchísimo de mi pueblo. Eh, fíjate, en Nueva York... Uy, que has visto que internacional. que es oye, cómo cómo demasiado. cómo vuelto. Bueno, bueno, vuelto de las vacaciones. En Nueva York, las chicas jóvenes lo hacen en el metro. Sí, sí, sí, aquí ya también. Sí. O sea, van haciéndolo en el metro sí. los jóvenes. Pues ¿Y? lo llevamos en el bolso y, bueno... ¿Y los chicos? Porque no... Y entonces, pues surgió, y entonces, ah, pues a mí me gustaría, y, y ay, pues por, por, ¿por qué? Pues nos ponemos, nos uh -huh. podemos jun juntar, nos podemos reunir, y bueno, pues la, la que sepa, enseña a quien no sepa y tal, y, y así surgió. Y así empezaron las así, cosas, Sí, sí, ¿no? entonces nos reunimos los viernes a partir de las seis y media, siete, uh -huh. pero como es tan agradable y no, no lo pasamos tan bien, pues <risa> eh, tiene hora de, de que empieza, pero no que termina. Ah, entonces, muy bien. bueno. abierto nos, nos nos tomamos nuestro té nuestro charlamos de todo y a mí lo que más me gusta de todo es que es un grupo que de forma espontánea ha surgido una cosa que de, que debería de surgir en a mí es una cosa que me gusta mucho porque estamos viejos niños sí. chicos que hay chicos también ¿eh? uh -huh. también se hacen sus prendas chicos, chicas, niñas. Hay una niña encantadora que dice, esto engancha, eh, abuela. <risa> y, y entonces eso de que no... Pues, bueno, vas al centro de mayores y hay mayores. Claro. Y además que no se le ocurrió a un chico de 18 años entrar porque no le dejan. Y, y bueno, y, o sea, que yo creo que, que es un grupo que debía de... de que en todas partes era así. estar revueltos cuántos juntos, sois juntos, más y revueltos. O menos. juntos y revueltos qué bonito sí. como una macedonia a mí claro. me encanta eso que dulce un... y dulce además <risa> cuántos sois más o menos eh, ¿Aida? pues así a ojo un poco, poco cambia mucho ¿no? una vez somos ¿no? diez en verano mm. somos más hombre claro con el buen y aquí, tiempo pues supongo... igual somos siete ocho otras veces menos o sea porque claro como es una cosa que es una Que damos clases de esto y hay... no, no claro y, y, una, y, y viene gente ay pues qué hacéis, pues qué bonito se sientan un ratito y vuelven y uh -huh. pues como en todas partes Oye, vuelven, no y, y ahora en invierno cuando hace un día malo, qué es sí. lo que pues qué estamos, es lo que hacéis, estamos aquí en, en, en, el, en el local de seco ah muy bien, ya os sí, metéis sí, sí, aquí sí. claro que ya, ya os pilla a, muy bien. A, vamos, a mano, a mano a mano más a mano a imposible, mano. Caso, sí, que sí, os sí. caéis casi en el huerto claro, a salir de aquí muy bien. Porque no. antes en el reggae, pues aún había un poquito más de distancia, ¿no? O si sea, había mal tiempo o lo que fuera. No, estaba mal, más desangelado. <risa> también, o sea, también, que, claro. también, también. Y aquí estamos cómodos, estamos, estamos cómodos y cómodas. Uh -huh. y... Calentitos. Calentitos. Y, y muy bien, muy bien. Y bueno, y luego ya cuando, cuando empiece ya. La primavera, que ya las, pues nos, nos iremos al huerto también uh -huh. Ya claro, tenemos la posibilidad de que si que se empieza a tronar Cuando pues venimos corriendo aquí, cruzamos la calle y En un momentito aquí. estáis ya a resguardo sí, sí. Leo, tú también a veces has estado por allí, ¿no? Que los sí, sí, sí, sí, también, también he venido alguna vez sí, ¿Qué te has verdad? hecho tú? Pues tengo una manta, que la manta es lo más fácil de hacer Porque vas haciendo trozos y no tienes que seguir ninguna regla, de nada O sea, haces un trozo lo guardas otro trozo lo guardas da igual no tienes que sisar, ni aumentar ni nada ah pero Hace eso luego qué va como lo el password lo... Sí, bueno es más fácil algo eh? así Pascuos, creo que es más, ah. más fácil no vas haciendo trozos de punto de todos los colores que tengas en tu casa lana que te sobre que te den uh -huh. trozos si quieres hacerlos del mismo punto bien y si no de puntos alternos uh -huh. y luego los unes los cuadritos uh -huh. ah pues mira oye sí. qué chulo la ¿no? la típica manta sí sí está bien ah. los luego también como a la, o sea en Madrid hay más grupos hay más grupos ¿Ah, de, ¿sí? Eh, sí sí sí Sí, y hay una cosa que es, que es ahora moderna, pero que es, tiene un nombre inglés y yo como no sé, ingre, no sé inglés, ni tampoco sé el nombre ahora mismo, pues es que hay, hay una vez al año, hay sí, es como lo que, que nos reunimos todos. De... La, es lo que hicieron, perdona, lo que hicieron en Lavapiés, en los árboles que mm. rodearon. Hice... Contad conta eso, sí. contad eso, ¿cómo fue? Pues nos juntamos, todos ¿Sí? los grupos de Por tricotantes... Y a lo mejor se forra algún árbol, farolas, ah. se ponen así en la pared como murales, Ay, todo de punto y de ganchillo y eso, y es muy bonito. Sí, Luego también llenma. hacer entre todos mantitas o algo para, en plan... en plan pues para donar o algo uh -huh. decías ida que lo llamaban sí se llama o yo lo he oído llamar knitting guerrilla ah, muy bien. que ah. es como la guerrilla del punto Ajá. y eh, bueno pues claro tú intervienes tienes ¿sí? pues, ¿Es que intervenir por favor cuando bueno, nosotros es, y yo que no sabemos esas, ese vocabulario claro, tan maravilloso sí. que tenéis vosotras claro tienes que decir que voy yo No. Sí, sí, sí. Y eso, básicamente o sea, no que ha contado Pilar. Que, que desde la aguja y la lana se puede llegar también a lo que es la. la guerrilla. La, ¿no? la, la, la, la reivindicación. muy bien. Sí. Primero Oye, hacernos ver con el punto y luego ya hacernos hoy con otras cosas. Ah, pues claro, muy bien. ¿Y en dónde lo hicisteis? ¿La, ¿En dónde fue la última vez? Decís en la no, Nosotros todavía. La... No, ah, ¿no, habéis, no, todavía eh, no. Todavía no nos habéis juntado todavía con ellos. Se hizo en la plaza del 2 de mayo. Ah, en la se rodeó plaza del 2 de mayo. Por. Pues tenía que ser muy bonito sí. verlo, eh la verdad Estuvo muy bonito sí, Joder, sí, chulada sí, sí. ¿Eh? Bueno, bueno Sí, se rodeó Incluso además, lo más chocante de esa actividad Fue que es que incluso personas que estaban ancianas en la cama uh -huh. En la casa de la, del barrio uh -huh. Hicieron su cuadrito ah, Y lo bajó la nieta o la hija tal, Lo bajó y lo puso también en la plaza Oye, pues es una iniciativa bueno. sí, súper bonita Sí, la sí, verdad, sí, ¿eh? fue un detalle bonito Yo lo estuve allí y luego leí todos esos detallitos que decían, uh -huh. decían. sí Eh, pues sí, mm. ¿por qué no lo organizamos alguno...? Sí, sí, sí está en la... muchos planes. Está en mente, ¿verdad? Sí, sí. lo hemos hablado muchas Acabo veces. Acabo de tener una idea maléfica. Que... Para la reclamación bueno, Rafael, de ¿sabes? la plaza de Adelfast, ¿eh? ¿no estaría punto, chulo ¿no? Hacer una ¿no? como así? Claro, la reclamación sí, sí. de la... Es una reclamación que aún no hemos hecho. Pero haremos. <risa> Queremos la plaza de Adelfast. Ya está dicho. Ya está pues, eh, ¿qué te parece, Pilar? Mí, Se podría intentar organizar parece... una cosita así para... Mira, mira. Apuntamos, ¿no? Leo? Las, tr las tricoteantes, antes no es el claro, claro. Y además, claro. que se anime la gente que es. Claro, muy, y si se es suma gente, gente. Las tricoteantes, claro, claro. Y los chicos que se parecen... son como eh, reticentes. Sí. ¿Reticentes a qué? Es que... que... Sí. ¿Has dicho uh -huh. reticentes? Has dicho rin <risa> <risa> Bueno, pero tenemos dos chicos súper bueno, fieles. Bueno, hasta que llegue como la. Eh, Aida, yo te voy a preguntar una <risa> cosa. No, del diferido, porque pues, sí. todavía lo eh, he dicho bien. Lo de unirse gente sí. a vuestro grupo. Eh, a mí me parece muy bien, lo que pasa que es que no hay una continuidad, o sea, vamos a ver, personas de la calle que se quieren apuntar al grupo de, de tejer, uh -huh. en cuanto hay alguna cosa en seco o en pinos, que oye, que para nosotros es más importante, uh -huh. no cabe duda, esa actividad ya no se hace. La del punto, pero sí. muchas veces se solapa, porque ha habido veces que a lo mejor hay una reunión y la gente de punto, pues estamos por ahí, eh, o sea, a veces se ha hecho a la vez, yo he estado a veces pero con el punto veces... y había... Eh, sí. ¿Sí? Bueno, hay gente que se ha acercado durante un tiempo, por ejemplo, en verano se nota muchísimo, en verano se acerca mucha gente porque es en el huerto, Claro, y es la, más la y gente sí. lo sí. ve, se acerca uh -huh. un rato se, y a lo mejor se engancha y luego es verdad que en invierno, yo misma en invierno bajo muy poco, uh -huh. porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho... tejer pues en el huerto fuera claro. y cuando hay que hacerlo en un espacio cerrado sobre todo cuando era en el otro centro claro que se pasaba ostras, mucho frío más terrible, claro, normal, no, no, sí, sí. La pero bueno que hay otro. actividades que mm. también son así ¿no? que tienen sí. mucha fluctuación sí, y que sí, tampoco sí. hay... totalmente totalmente de acuerdo o sea, totalmente de acuerdo frustrante. claro siempre se intenta y siempre sí, se te venga <risa> <risa> a venir claro, sí, a veces sí, hay sí, más sí. a veces hay menos sí, bueno bueno de todas formas eh, yo creo que el mejor el mejor anuncio del del grupo es verles no porque a mí eso me recuerda normalmente a mi pueblo cuando les sacaban las sillejas ahí a las puertas y estábamos ahí todas la estampa es súper chula porque aparte ves eso a los chicos gente más mayor o sea hay un revuelto de gente que es que es bonito de ver llama un montón la atención claro, claro pues que, como los pueblos que yo creo que es las generaciones como que se difuminan un poco más no las diferencias mm. de edad dan un poco más igual mm. Sí. y aquí pues eso a mí eso me gusta mucho que es muy de barrio a mí sí, eso me es muy de barrio. falta una, una maceta de geranios ahí rojos ahí detrás ¿eh? ya para que sea la imagen estupenda tenemos el membrillo que nos acompaña ahí ah, bueno, el el... que no ¿verdad? está nada mal claro. no es un geranio pero de verdad verdad <risa> Contándonos, a ver qué es lo más difícil que has hecho tú Aida que has tejido por ejemplo mira yo <risa> yo tejo muy poco y hablo mucho cuando voy a las clases de punto <risa> así que difícil creo que no he hecho nada he empezado Me han empezado a enseñar con mucha paciencia muchas cosas. Y, y yo hago bufandas y uh -huh. cuadrados de ganchillo y no paso de ahí. <risa> Pero no sé, es que tampoco. Cada uno lo lleva de una manera. Hay gente que ha aprendido muchísimo y hacer cosas bastante complicadas. Y, ¿Y? otros que en realidad es más el rato y la charla y el, el, el encontrarnos más más con ahí, gente. Claro, estar ahí a gusto, tranquilamente. Uh -huh. Pues yo he visto algunas fotos que habéis colgado en el. En el blog de seco ya hay algunas cosas súper chulas, ¿eh? Guantes y todo, que a mí lo de los guantes es una cosa... No, Arancha, que es una persona que no está hoy con nosotros, eh, es un poco también la que controla un montón de patrones de, de tejidos distintos, ¿no? Arancha sí, Arancha es un montón. es un maquinón. Sí. Bueno, pues, chicos, recomendar el uso y disfrute de las agujas y de la lana, el retomar y el recomendar también que os paséis... Por seco ya sabemos que el invierno puede ser un poquito todo más complicado y tal pero recordad que la, el, el huerto y los tricoteantes van unidos y que podréis ver bueno, esa vamos foto. A ver, en invierno no es más complicado en invierno se viene a las 7 de la tarde uh -huh. y siempre hay alguien del punto vale de las tricotantes vale o sea, de acuerdo el viernes los viernes es los viernes a las 7 de la tarde a las 7 de la es. tarde vale de acuerdo pues mirad ya he solucionado verano e invierno las dos temporadas ¿Mm? así que pues nada chicas muchas gracias muchísimas gracias por venir a vosotros a vosotros ha sido un placer y bueno pues nos enseñaréis cosas haríamos algo tricotaremos día. tricotaréis no y nos haremos llegaremos a hacernos modelos de alta costura Ole, ole, a eso me apunto yo a eso me apunto muchas gracias chicas y un abrazo nos vemos por aquí como siempre un beso. gracias adiós bueno, hasta luego Este tema era de C2C, C2C, un grupo que es una especie de proyecto paralelo de otros grupos de raperos, de Hocus Pocus por ejemplo, del Hocus Pocus francés y en este proyecto paralelo han ganado varios certámenes o de DJs o sea que os hemos querido dar a conocer esta pequeña curiosidad musical ...que a nosotros nos ha gustado mucho... ...y con ella nos vamos de la mano a la parte de mini denuncias... ...ya tenemos con nosotros a Antonio, hola Antonio... ...hola... Y tenemos con nosotros hoy a un invitado muy especial, a un vecino del barrio de Adelfas que se llama Alfonso. Hola, muy buenas. Encantados de tenerte aquí, Alfonso. Muchas gracias. Muchas ¿Cuántas gracias, de no? estas denuncias son tuyas? Porque yo te veo así como belicoso, ¿Sí? ¿eh? Alfonso <risa> yo estábamos. ¡Bueno! Estábamos hablando antes de empezar el programa y le veo yo como. No, mujer, simplemente vas andando por la calle y vas viendo lo que hay, ¿no? Y apuntando. Que... Acércate y apuntando un poquito al. al, al, al ah, micro, sí, perfecto. Así no. ah, sí, estás, perfecto. Muchas muy gracias. bien. Pues vas Ojalá que golpe. Eh, vas andando por la calle y vas viendo, ¿no? Eh, o llueve, te resbalas y dices, oye, esto es peligroso. O sea, que... Mira, pues justo por esa vamos a empezar, ¿verdad, Antonio? Sí, sí. En nuestros paseos por el barrio pues nos encontramos muchas veces a Alfonso. Alfonso paseando, mirando para abajo, mirando para arriba, mirando para el frente Mirando, a veces retuerce un poco el bigote, con ganas no se sabe de qué Y nos hemos enterado, nos hemos enterado de muchas cosas Cuéntanos algunas, por ejemplo, lo que comentabas de las tapas metálicas ¿Qué problema tienen las tapas metálicas que encontramos en las aceras, sobre todo cuando llueve? ¿Qué problemas hay? Cuéntanos pues El mayor problema es que te puedes dejar ahí la nuca O, o romperte una pierna o lo que sea a mí me llama mucho la atención la que hay frente al número 208 de Ciudad de Barcelona uh -huh. encima de lo que se la ahorra más esa me parece tremendamente peligrosa porque además al estar puesta abajo patina que da gusto uh -huh. es, esa es quizás la, la que más tirria le tengo <risa> luego si das la vuelta a esa esquina y entras en la calle Seco, Ciudad de Barcelona con Seco ¿Sí? también hay unas rejillas Si cruzas a la otra acera, eh, cerca de donde hay un sitio de alimentos, uh -huh. eh, hay, también hay unas que son bastante, bastante duras, enfrente del, del, un poco más adelante del bar Sierra, del magnífico bar Sierra. Uh -huh. mm, giras eh, seco hacia Gandía y también eh, donde la droguería, más o menos a la altura, también hay otras, pero se podrían decir muchísimas, muchísimas. Las que más peligrosas, me parece, son las que son rejillas, no las que son planas, uh -huh. que también tienen su peligrillo, ¿no? Pero... Uh -huh. Tenemos que averiguar cuántos ha habido en el barrio que están con escayola, con muletas, incluso que han pasado por el hospital. Y tendríamos que averiguar cuánto cuesta eso, cuánto nos cuesta a todos, que a lo mejor es mucho más dinero que lo que se ahorran... Uh -huh. cambiando o no cambiando estas rejillas que uh -huh. a veces Ahí no te van a pasar sale. la factura ¿eh? Ahí <risa> <Y> la factura <risa> se la guardan porque podrías denunciar En este paseo vamos a sentarnos, si te parece un poco, Alfonso ¿Qué pasa? ¿Dónde nos podemos sentar? ¿Qué pues, pasa con los bancos pues, del Parque Martin Luther King? Pues Os te vas cuéntanos. a sentar con el culo al aire O sea, quiero decir con el culo al aire porque han quitado los bancos no Es una pena en Arreguilla que, entre la M30 y Arreguilla ...que está totalmente vacío, lo que es un, un primer tramo hasta lo que es la pasarela de la m ¿Dónde está lo de los juegos de los niños, la superficie no, esa para justo, que patinen? Justo cruzas, la, cruzas lo de los niños Sí. Eh, y, y, hacia, y desde que cruzas la calle... hasta el puente ah, han quitado vale. todos los bancos claro, ven? es que me lo preguntaba yo cuando leí lo que comentabas pues yo la zona esta más cercana donde juegan los niños es sí, por la que más paso equipado. y ahí sí que me parecía sí, sí, ahí, que había está y está tal. estupendo pero, pero justo desde el cruce eso, hasta... hasta bueno, hasta mucho más allá de, de, de, de las pistas de, de la pasarela de la pasarela Ajá. y hoy mismo por la mañana he estado hablando ahí con una señorita eh, que trabaja en el ayuntamiento ...y le he dicho que qué pasaba con los bancos... ...si sabía algo, si se pensaba en reponer o no... ...y dice que no, que se quitaron porque estaban en mal estado... ...pero de esto hace ya meses... ...y, y Nasti de Plasti, no se sabe de lo que va a pasar con ello. Muy bien, y si seguimos paseando por el barrio... ...en algunas calles no se puede ni pasar... ...por ejemplo en la calle Los Mesejos... ...incluso a pie, si vas en un carrito de la compra... ...o vas en una silla de ruedas, como algunos vecinos tienen que ir... ...desgraciadamente, no se puede pasar, cuéntanos... ¿Qué, ¿Qué has visto ahí en la calle Los Mesejos, en alguna de las papeleras y de las farolas? Pues una magnífica actuación por parte de los que las han puesto, o sea, supongo que de los que trabajan por la Jero en el ayuntamiento y no pegan chapa. En fin, eh, las, far, las eh, farolas están en una parte que, que son un paso, lo que hay de un lado a otro, de la pared al bordillo de la acera, En medio hay una farola, pero es que encima la papelera no está ni de lado, está justamente ocupando... Todo ah. pues Lo, lo que le faltaba, porque ya las aceras de los mesejos ya son bastante estrechitas de sí. por sí, no son precisamente avenidas. Pero mira que no hay que pensar para mm. coger y sacar un pequeño trocito de, de acera, ahí están los coches, pues se les quita a los coches lo que es el tamaño el de la farola, de la farola claro. se pone ahí también la papelera, mm. pasan las personas... Y por lo menos disculpan su, su, su no saber hacer estos individuos que, que pagamos con nuestros impuestos. Señores para que técnicos, no ¿han apuntado nada. la idea de Alfonso? Así me gusta. Muy bien, <ríe> Bueno, si seguimos, si seguimos andando, yo el otro día pasé por la esquina de la calle Vinamata, Agustín Vinamata con Luis Mijans... Y resulta que están las dos los dos bordillos, las dos esquinas absolutamente destrozadas. Y digo, qué ¿Y gordo, eso? como yo, habrá pasado por aquí para romper estos baldosines. Creo que están ejemplo, como el suelo, justo el suelo de, ah. la, de las aceras. Sí. Bueno, si lo ves un poquito más es que uh -huh. se han subido los camiones. Sí. Se han subido al girar, claro. gira a gira a la izquierda, giran los camiones para subir a las obras que están haciendo un poquito más arriba. en la calle de... Eh, Catalina Suárez. Suárez. Suárez. Ahí había una pequeña iglesia, uh -huh. que por cierto los sacerdotes iban vistas, con sotana y... Sí, si son de Lefebvre, son ultra. Son de Lefebvre. De Lefebvre. Sí, son ultra. Yo no le conozco bien, pero deben, pues, ser, pues, finos, bueno, pues, este, deben ser finos. El, el, hubo un papa que... le dijo a que que te que se fuese a dar una vuelta. Bueno, nos hemos informado, hemos hablado desde la asociación de vecinos, hemos hablado con el presidente de la mancomunidad uh -huh. para ofrecerle la ayuda de la asociación de vecinos si lo estiman oportuno y conveniente. Y nos han comentado que tienen una cita judicial. ...para mañana, día 14 ya... Sí. ...esto va rápido... ...se ve que tienen influencias muy altas... Uh -huh. los, de ...los que están haciendo la obra... ...porque nos han comentado que han hecho... ...abuso, han cometido irregularidades... ...han perjudicado a la comunidad... ...han ocasionado deterioros... ...bueno, es decir, que no solo rompen las aceras... ...sino que también parece ser que a los vecinos... ...de esa comunidad... ...les están causando problemas graves... ...y se están apropiando de espacio... ...de metros cuadrados... ...de suelo, por abajo y por arriba... ...y... Vamos a ver qué es lo que dice el juez. Pero la, la, ¿Ha denunciado entonces la comunidad? Sí, ha denunciado la, cosa... la comunidad sí. por lo que nos comentó el presidente de la Mancomunidad y tienen vista judicial, no sé, una citación ya con el juez esta semana. Uh -huh. La cosa va muy rápida, está parada las obras, no hay allí ninguna persona trabajando. Igual que las obras que hay un poquito más arriba en la calle Andalucía, uh -huh. que tienen delante un gran telón muy bonito dibujando lo que iba a ser la fachada, pero en el dibujo vienen dos plantas menos. Si miras por detrás del telón, han puesto ladrillos de dos plantas más. Es decir, que parece que se han equivocado, parece que se han equivocado y han puesto dos plantas más De lo que permitía, ¿vale? De lo que estaba permitido. Pero y esa obra, ¿de que ¿Es de un edificio particular o...? Es un edificio privado, sí. Es y un edificio se ha privado. quedado ahí... Está ahí parado, no sé barria, exactamente. En Bavia, como sí. aquellos... Pero que es curioso, es curioso ah. que en el dibujo tengan dos plantas menos sí, que sí, los sí, ladrillos. sí, sí, sí. sí Debe sí, haber, detrás sí, sí. tela. Cuéntanos, sí, Alfonso. No, que en catalina Suárez pensaba levantar también más de los que les estaba permitido. Y además sin haber pedido permiso a la mancomunidad a la que corresponden, es Tremendo. Bueno, tenemos derecho, vale, ¿verdad? Vale, vale, tenemos derecho vale, vale, vale. a informarnos, sí. tenemos derecho a participar, hmm. tenemos derecho a conocer cómo se gasta nuestro dinero y tenemos derecho a que lo arreglen, a que pongan los bancos, a que arreglen las aceras y a que controlemos cómo lo arreglan. No nos hacen ningún favor desde a la luego no, es no, un no. derecho. No, porque ah, eso no. es parte de todos, entiendo yo que... ¿Pero cómo eso se ocurre? O sea, está claro... ...que es necesaria la participación vecinal... ...en lo que es las partidas presupuestarias... ...en definir... ...en ver cómo se gastan esos recursos en el barrio... ...y en ser conscientes... ...de qué es lo que hay que arreglar... ...y, y establecer prioridades... ...porque también una pregunta que ha hecho Antonio antes... ...y a mí me parece muy pertinente... Eh, ...nos guste o no... ...este barrio es un barrio de, de, que tiene una media de edad... ...bastante alta... ...entonces no todo el mundo tiene una agilidad de pies... ...como la que corresponde para determinadas circunstancias... del suelo... o sea Yo me estoy imaginando que caídas además en determinados momentos y en determinadas personas pueden ser muy graves. Entonces sería un dato curioso ese, si nos enteramos de algo Antonio... Bueno, y si en lugar de ir a pie vamos sobre ruedas... <risa> Uy, verás. En la avenida de Ciudad de Barcelona, desde la Asociación de Vecinos, os invitamos a cualquier vecino a que os montéis en cualquier autobús en Atocha y bajéis en el autobús hasta el puente de Vallecas. Si sois capaces de llegar al puente sin insultar a nadie, os invitamos a una caña, por ejemplo, en el Femari o donde sea. Es lo que ¿vale? tiene el agitado está no removido. Destrozado, sí, sí, sí, sí, sí, está destrozado el asfalto, los amortiguadores, los conductores y los pasajeros. Si hacemos cuentas, yo estoy convencido que lo que están ahorrando, según ellos, en no asfaltar esa calle es muchísimo menos que lo que va a costar arreglar los autobuses Desestresar a los conductores hmm. Y conseguir que los ciudadanos tengan el servicio público que se merecen Eso si vamos sobre ruedas Pero es que además, no sé si os habéis parado y habéis visto estos días las marquesinas de los autobuses en el barrio El ayuntamiento ha puesto un carterito precioso Que hemos pagado paone, todos ¿Qué pone? Pues pone que van a reducir el número de autobuses los domingos Por tanto, la gente que trabaje los domingos, por ejemplo, por la mañana, pues que haga footing para ir al trabajo. No, Joro, lo van ves, a ¿en serio? ¿Los sí. domingos por la mañana? Sí, los domingos lo van a reducir, luego lo reducirán también por la noche, luego venderán alguna línea... Bueno, estamos en la onda de destrozar todo lo que sea público, todo lo que sea público hay que eliminarlo, hay que privatizarlo. Perdona, Bien. Antonio, pero es que no solo van a reducir los autobuses los domingos, sino que además el servicio de autobuses va a empezar una hora más tarde... Por las mañanas Van a ampliar el, el horario de los autobuses nocturnos Y van a reducir el, el de las líneas regulares Que son muchas más de cual propina, el servicio ¿no? se deteriora sí. Hoy venía yo en el autobús hacia acá Y el conductor estaba animando a los pasajeros A poner reclamaciones Y yo creo que es una cosa ah, que pues debemos mira, apuntarnos bien. Y empezar muy bien. a hacer todos muy muy Porque, bien, muy porque bien. de poco sirve quejarse en la calle sí, sí. Un poco más quejarse aquí Pero si no ponemos reclamaciones claro. A eso, quería, no a eso quería llegar yo. Lo que pasa es que me he hecho un lío. Ya sabéis que hay veces que se me tira la oye y me voy por las ramas. O sea, aparte de, de decirlo aquí, aparte de hablarlo entre nosotros, ¿qué herramientas poseemos para esto? O sea, por ejemplo, lo de la figura de ir a la Junta de Distrito y decir este tipo de cosas, pues, ¿cómo lo veis? Lo que pasa es que, claro, siendo la Junta de Distrito a las dos y media de la tarde, pues malamente puede ir mucha gente a decir cosas. Leo. Mira, hay en Gran Vía, sí. no sé si se aplicará, serán todos los ministerios, para Sanidad, que creo que además registran todo ahí, están de 8 de la mañana a 7 de la tarde cogiendo sugerencias y reclamaciones. Ah, muy bien, muy bien. O sea, que muy está buena, todo punterio. el día. Si no en cierran, Gran Vía, sí. en lo que es la Gran, Central, Vía Gran Vía número 3. Gran Vía número 3, sí, importante esto, ¿eh? Pasajeros sí, para y pasajeras. llevar todas las hojas de reclamaciones, reclamaciones todo lo que sugerencias, uh -huh. están abiertos de 8 a 7 de la tarde. Pero lo que tenían que hacer es tener esa, esos papeles, los propios conductores ahí, claro, pierden tiempo. Yo cuando he metido alguna reclamación a la M30, eh, he sido correspondido por ellos y tal, y bien. No sin embargo, aquí en la Junta Distrital, que quitaron médicos de atención... en, en Daoiz y ybelarte uh -huh. para gente que había padecido dolencias cardíacas para rehabilitación uh -huh. y los quitaron y se los llevaron a una piscina en verano yo metí una un, un escrito hace dos años y todavía estoy esperando a que me a que me envíen una contestación amable o, Desde... o no amable porque son, son a mí me parece una siempre consol dónde presentaste el escrito de ese alfonso eh, lo presenté ahí en la junta en la junta de, de distrito de retiro de, de retiro y No Además me dijo, mi querida esposa que escribe muy bien Fue quien me lo redactó <risa> estupendamente uh -huh. Uh -huh. Y Nasti de plástico, o sea que estaba Legible al 100%, clarísimo Todo, pues dos años esperando Respuesta. Es verdad que tenemos Derecho a denunciar Y esta sección en esa línea va Es verdad que reclamamos poco Sí. También es verdad que luego no nos contestan También. Y que tenemos que conseguir Que contesten porque es una obligación Tenemos derecho a que nos informen ...tenemos derecho a reclamar porque es nuestro, porque lo hemos pagado nosotros... ...no por otro motivo, no porque sea una gracia, tenemos derecho... ...y además ellos están como funcionarios para eso, para gestionar nuestras necesidades. Se supone no que tiene sal... que haber una comunicación entre ambos... ...y para eso está la recogida de reclamaciones y de escritos y de ideas. Y... Pero sin embargo va justo en la línea contraria, cada vez informan de menos... Hay un dato muy importante aquí en el barrio, que os acordaréis. Hace pocas semanas aparecieron coches bomberos, ambulancias, SAMUR, ahí en las oficinas del metro. Uh -huh. Había llegado un sobre, lo habían abierto ah, sí. cuatro trabajadores, eh, se habían asustado... Habían llamado, habían venido, sí. habían desalojado el edificio, estuvieron ahí un montón de coches, de bomberos, de urgencias, del SAMUR, desalojaron a todos los trabajadores de todas las plantas uh -huh. y a los cuatro que habían estado en contacto con el sobre les hicieron un proceso de limpieza integral sí. y dijeron en los periódicos y en la televisión que estaban analizando esos polvos blancos. Conclusión, uh -huh. silencio. nos ocultan cada vez más estamos volviendo a los tiempos donde no se nos dice nada mm. donde deliberadamente se nos oculta la información si eran unos polvos peligrosos que se informe adecuadamente y que se tomen las medidas adecuadas para que los vecinos no tengamos problemas. Si era una broma o una falsa alarma, que se informe adecuadamente para que nadie esté asustado. Uh -huh. Pues no, están en la línea de ocultarnos la información. Uh -huh. Por eso es tan importante y por eso os invitamos a todos a seguir denunciando. Día Alfonso. No solo ocultar, sino machacar Engañar. al que... Vamos, nos van, nos van a prohibir manifestarnos con, manifestarnos con... Que no lo digo, manifestarnos... <ríe> ...por derechos eh, que nos están robando, o sea, ¿qué nos van a ofrecer? Si se les vuelve todo, si es que eh, yo no entiendo cómo la gente puede creer no ah, algo de ellos. Si de todas no formas, revienta. sí que es verdad, yo no es por... Javier Marías hizo un artículo maravilloso el otro día en El País, al tanto de, de ese asunto, merece la pena leerlo. Uh -huh. De todas formas, eh, aunque tenéis razón en lo que estáis diciendo... Sí que es verdad que yo creo que estamos como sociedad muy poco acostumbrados a reclamar nuestros derechos. Y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. O sea, si queremos que realmente la protesta sirva para algo, tenemos que apropiarnos de esa protesta. Como algo cotidiano, como algo natural. Todavía, y lo, la primera hablo por mí, a mí me cuesta un esfuerzo de, de, de pensamiento. decir, tengo que denunciar esto como ciudadana, tengo que llamar la atención y tengo que utilizar los canales... que hay habilitados para ello. Creo que en términos generales somos muy poco de llevar a término práctico nuestras quejas. Sí, porque yo creo que nosotros mismos nos aburrimos un poco, o sea, no tenemos constancia. Cuando tenemos que ir a un sitio a llevar la copia y tal, sí. ya si te viene mal... uno mismo ya dice uy qué mal me viene ir hasta allí sí sí a mí me pasa porque también, me han ¿eh? mandado y tal entonces nosotros mismos no hmm. no hacemos por por llegar esa reclamación. claro el arranque sí, se el de humano, decir, pues sí es, es un poco perezoso que sea que natural pero hay gente que sí. luego en otros países en otros sitios vamos no sé claro claro en el ayuntamiento de Madrid en el ámbito municipal para el que tenga posibilidades y si no le resulte difícil se puede reclamar por internet Ajá. desde casa sí. o desde cualquier locutorio ah. se pueden poner las reclamaciones igual que si las pusieras en un registro ah pues mira eso es eso es muy interesante porque mira una de las cosas de la incomodidad lo de la lo del ambulatorio solo de la sanidad no me estuve yo fijando en la hoja de reclamación que me dieron y no ponía nada nada de poder hacerlo telemáticamente la historia no bueno pues nosotros seguiremos denunciando hoy ha estado Alfonso con nosotros a mí me pregunta yo yo a este Alfonso ojo avizor como le acabo de bautizar ya porque vamos no pierde y un detalle ¿cuánto tiempo llevas tú en el barrio Alfonso? Pues eh, venía aquí cuando existía un sitio que se llamaba La Nave nuit Mihans con los amigos luego de, tuve el placer de conocer más a la mujer con la que me he acabado casando <risa> y eso fue hace como 18-19 años por ahí y haciendo vida pues llevo una docena de años o O algo así. Muy bien. Y además con buenos amigos y me siento muy bien tratado. Yo soy de la Prospe y aquí me encanta. Yo creo, Mariana, que sí. como contratáis gente para esta emisora de radio, <risa> yo claro, creo que deberéis claro. ofrecerle. De los fondos reservados para cualquier que sí, sí. Vamos, a, vamos a matizar que es una radio autogestionada y social, nacional es calor. de quince radio social. FM, radio social. O sea, que no pagamos claro. nada. si acaso alguna caña después y depende del mes, que no todo se puede ir a chuchar. Pero sí, sí, estamos encantados de tenerte con nosotros, Alfonso. Y lo de ojo de halcón o ojo avizora a mí me ha gustado. ¿Te apetece que te invitemos más veces cuando ahí. hayas visto más cositas por ahí? Yo estoy encantado. A la, ah, muy bien. A la sección de a la sección que vamos a pasar. A de Al vinitor, no. A los sentarnos un rato porque por parece ser que es bastante entendido musicalmente hablando. Sí, sí, parece sí. Sí, sí, sí. Mucho. Seguro que tienes alguna historia que contar. Bueno, musicalmente hablando, son, hablando, ¿no? son, son batallitas. Bueno. Pues eso, de eso se trata <risas> de batallitas. aquí la gente viene a contar sus batallitas pues bien nos la batallita y nos adornan musicalmente un programa de música y queréis que traiga algunas cosillas y yo como pequeño apunte ante, ante eso que os ha aclarado Rafa sobre sobre nuestro amigo Alfonso es que cuando nos contaba las cuestiones de lo de las rejillas los resbalones y tal tuvo el detalle de mandarnos además un tema Riders on the Storm para que nos fuéramos metiendo en, en harina a mí me parece un detalle muy chulo muy bien. Lo dicho. dicho, sí. hemos hablado ya, hemos denunciado, ¿nos vamos con el ánimo encendido para seguir haciéndolo? Encendidísimo Pues ya sabéis, queridos pasajeros, queridas pasajeras O bien visitando cualquiera de las reuniones de Los Pinos, escribiendo la cuenta de correo la por favor, Antonio, la cuenta de correo de Los Pinos, ¿te la sabes? O, no O que no, la busquen no, en no, no, no. internet, que buscadla <risa> Y si no la encontráis, Me pues algún día, ¿eh? escribidnos a elpasajeroenseco.org no, Que nosotros, pues como estamos aquí en casa, como en casa, con, con los pinos, pues se lo haremos llegar también. Mira, la tiene aquí, Leo. Perfecto, gracias, Leo. P podéis escribir, bueno, no, meteos directamente en el ah, Facebook, vale. los que queráis, Los Pinos Retiro Sur, y los que no tengáis Facebook, pues tranquilamente les podéis encontrar en www.avlospinos.org. Ahí podéis contactar con ellos, podéis contar cosas como ha hecho Alfonso y podemos seguir haciendo todo lo que podemos para mejorar nuestro bar. Y Antonio, y vosotros lo hemos hecho todo. Sí, es verdad, lo hemos hecho todo, nos hemos subido a tu carro. Muchas gracias, Alfonso. De Muchísimas nada, un gracias. Un abrazo a vosotros. Y con Coltrane dándonos paso, tenemos a Pablo en la sección de las canciones de los amigos. Hola, buenas, vago para todo, eh. El vale para todo. Este muchacho para un roto, pan un descosido, para lo que haga falta. Un como, es como un comodín. El próximo día a ver si lo ponemos aquí en la mesa. Chami, apunta. Apunta porque la tercera que vengas nos tienes que contar algo. Esto va para Chami. Te va a contar. va a contar. Bueno, Pablo, ¿y qué nos traes hoy? Cuéntanos. Pues os traigo un temazo. Os traigo with a little help from my friends, pero en la versión de Joe Cocker. Oh, oh, oh, oh. Estaba viendo vídeos esta mañana Veo que a ti también te gusta Me encanta Hay retorcido Todo retorcido en busto, Que el tío ahí Que no daba uh -huh. ya para cantar Y se le salía todo de dentro Y era como Me encanta como canta ese hombre Se, sí, se, se rompe Tiene mucha presencia en directo Pero precisamente esa la de gusto Es que es brutal Sí Es brutal, es brutal. brutal, brutal. Esa es buenísima Hay una buenísima. química ahí con el personaje Supongo uh -huh. que serán las drogas Las culpables Yo sí. creo que sí O, o, la, o la bebida ¿no? el, O la droga del escenario Probablemente O todo <ríe> <risa> ¿Y por qué? ¿Por qué esa historia, Pablo? Cuéntanos. Pues bueno, yo he sido siempre un Beatle maníaco. Yo ¿Mm? oía muchísimo, muchísimo a los Beatles cuando era canijo, los ponía a mi padre en casa y me aficioné y me acabaron gustando más que a él. Y esta canción me llamó la atención en primer lugar. Bueno, yo creo que el primer lugar me llamó la atención porque me parece una canción en la que la versión supera a la canción original, mm, sí que me parece una cosa muy difícil con los Beatles, sí. por lo menos desde oh, oh, oh, mi punto oh, de oh. vista. <risas> luego también tiene el puntito de ser la sintonía de la serie aquella, de aquellos maravillosos años. Aquellos maravillosos años, me encantaba ¿no también esas en sí. Y luego es una canción que en distintos momentos de, de mi vida pues ha tenido significados para mí, pues porque pues te das cuenta en determinados momentos de la vida de lo importante que es la amistad. Sí. He tenido momentos en los que a lo mejor la, la familia ha fallado un poco más o ha sido más difícil y me ha apoyado mucho los amigos. Para mí los amigos siempre han sido una cosa muy importante. Entonces esa canción en un principio, ese significado, en un principio y Y en y un siempre, final. O sea, en el final. <risas> le sigo dando ese sentido. Pero luego en una etapa posterior de mi vida le he dado otro significado que es el, el cómo puedes hacer las cosas más grandes con los amigos. Pues, con los amigos o con gente con, con gente, gente afín, que conoces. con uh -huh. gente con la que vas montando cosas pues como la historia que estamos viendo en este centro social. como lo que fueron las asambleas y siguen siendo las asambleas del 15M. Siguen, siguen. Lo que se está haciendo, cosas que no se pueden hacer solo, mm. eh, se pueden hacer entre mucha gente. Y tuvo tipo para mí un significado especial, la escuché poco después, no sé, ¿tú te acuerdas porque estabas? Y yo creo que tú también estabas, Rafa, el año pasado. Una historia que hubo con la hija de unos amigos que le... Sí. Ah, sí, sí. Que, bueno, que todavía sigue la historia coleando. Sí, que que le está. negaban una, una válvula que necesita, una mm. operación de corazón por, por los putos recortes. sí. Pues coincidió que, que la noticia de que le denegaban esa válvula fue un día antes, me parece, del comienzo de las fiestas de seco. Sí, justo. Es y fue cierto. una experiencia increíble El cómo un montón de gente del barrio, que, con la que llevamos mucho tiempo haciendo cosas en la calle, se volcó conmigo, que es importante, y sobre todo con los padres de, de esta amiga. Fue una experiencia muy emocionante para mí y fue una experiencia muy emocionante para ellos, yo creo que también. Y poco después de, de vivir ese momento así de exaltación de, de la amistad y de la, de la comunidad, de los vecinos, pues volví a ver esa canción y dije, coño, si es que... También. Con una pequeña ayuda de los amigos. Sí, es verdad. Sí, es que además fue... Mucho más bueno, Pablo es un gran tuitero. Sí. Ya ya lo, lo veréis cuando ande por aquí su sección con, con Beto. Es un gran tuitero y puso un tuit que definía perfectamente... la situación y el estado de ánimo al respecto de esta válvula de una niña maravillosa, por cierto, que la conozco a ella y a su hermana y son dos niñas magníficas, son increíbles y la verdad es que fue... ¿cuántos seguidores tuviste de ese tuit? No sé, fue una cosa totalmente viral se pero a... bueno, un twitter era un poco sensiblero, la verdad, es que bueno y qué pero es se que... veía una foto de Lucía no? en el hospital sí. y decía, bueno, esta es Lucía y la Comunidad de Madrid le niega la válvula que necesita para curarse Claro, eso fue una explosión y llegó a la Comunidad de Madrid. ¿Y cuántas horas tardaron en llamaros? Pues menos de 24 horas. En Toma. menos de 24 horas se puso la Comunidad de Madrid en contacto... Bueno, intentó ponerse en contacto porque tampoco se lo pusimos tan fácil. <risa> Volviendo a lo que habla esta canción, la respuesta que le dimos es que no era un tema individual. Mm. Porque había más niños, hay, hay más niños en, y algún adulto en la misma situación que ella. Sí. Entonces les dijimos que la respuesta a un problema colectivo es colectiva. Y ahí estamos. Ole, ole. Pues, bueno, en fin, a mí me emociona mucho también ese tema. Es eh, que cuando les conoces, aunque no les conozcas, pero encima conociendo a dos niñas tan. Bueno, en fin. Pues vamos a poner más emoción? Sí. ¿eh? <risa> sí, vamos a pinchar el tema y disfrutamos. Pues es que lo dice Joe Cocker, lo conseguiré, si es que lo conseguiré, con una pequeña ayuda de mis amigos. Eso es. sung out Cuéntame tus oídos y te cantaré una canción. Y trataré de no cantar fuera de tono. Sí, sí, lo conseguiré. Y lo conseguiré con un poco de ayuda de mis amigos. Besos pasajeros. El pasajero en seco, agenda, libros, mucha música y denuncia. Y, ...y nuestra, nuestra gente, gente haciendo, haciendo barrio. barrio. Nunca más un barrio sin nosotros.